«Decid vosotros, los creyentes. Creemos en Allah y en lo que nos ha revelado, así como en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel. Creemos en lo que Moisés, Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos. Los aceptamos a todos por igual» y nos sometemos completamente a Él.